We try and f*****g it's you think of the music that reaches her and squash is your f*****g you just found it. Hola, buen día a todas. Aquí principia el programa más natural dos My Piece. Tenemos buen estudio como siempre a lo mío colaborador, Pervis Pasco. Buen día, Pervis. Buen día. Tú no soy ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy el Dilla. No soy el porque hablas muy, muy raro. Muy buen día a ti Tomás. Estoy comenzando solo, rebelde ¡Dios mío! las 8 y 10 del matín, ¿cómo es posible que me he indicado por qué está muy estic llavors de l'emissió anarabonès completament de, de Radio Topo, avui 1 de desembre i com hi heu escoltat la saeta ruda de la ràdio m'han d'anar a l'estudi de Radio Topo. Molt bon dia, nen. bon Qu -qu -qu -qu -qu -qu -qu dia. Quin -qu d'hora que és, eh? La tenen aragones i català, eh? Oh, mare En català, el que pugui fer, perquè jo eh, vull dir que vaig a aprendre català mirant la tele, així que veurem què podem fer aquest matí. Però com ja veu, tot l'estudio, gent de... de, de gent que es a, para la Pabla y con ellos pasaremos un domatil, que está 1 de diciembre aquí un fred que hace la, la, la carrera ¿No? ¿Has venido a vosotros también en fred? De un fulgismo muchísimo aferrador, voy a un brillar a la chanquinos, bueno, siga desayunándose ahora sentindo o 101.8 de FM y talmente veis una arrenada, siga pues, más bien de aquí de Zaragoza, escuchando el streaming, picao en un suyo leito, tapado de cada ca estrellas <ríe> y i, i algún, de festa que ja ara quan ell quan al bar a ah, Portabaco en cada any havia alguna festa pura eh rundant rundadors que són. Tot és vas que vistelles i eren trancaus. Sí? Au, sí. oh, va bueno, molt bé. Eh, què semblareu si comencem para el cançó una miqueta la veu i eh, tot això, amb un tema, eh, i després que l'expliquem, que tema la vella que tenim per aquesta emissió en agonès, què us sembla? Com sabem de música? Sí, M'encanta, sempre que em dius que sí. <ríe> Escolta la música d'Els Praus, que estic aquí. Yeah. Per començar aquesta emissió d'estrena, estrena d'Aragonès, tot el dia completament al Fable i altres lleues lliures de l'Esteat. No, no, no d'Aragó, i com sí. estic... <ríe> comencem amb la música d'Els Praus, jo soc el Bonvillà, i així comencem aquest Sona o Rebel. Molt bon dia, adonc! Hey, por ya so, digital fervor, a ma fight night, a new seven, newsy. La radio estamos en 1.8 de FM aquí en Puerto Argentino, la ciudad, concierto or senoforos y el tranvía más icónico del estado. Y si no, no vamos a ir a dormir ya. Pues sí, volvemos a Maitin un poco más de equipo muy regular. Estamos pues haciendo la segunda emisión de Estrella Astalla aquí en Radio Poco. Esta mañana vamos a estar aquí 15 horas en el Pinto en Aragonés y del Poque también de Catalá. Y tenemos pues programas de 16 programas. En principio ahora somos en zona o Reven, el programa como me aquí... No hay dos Maitins de nuestra emisora, el Canta Mañanas. Será Sona o Reven un programa especial con convidados como son los usados que también tenemos por aquí a un maestro de la Escuela de Aragonés Nogará, que nos apañará de la que tengamos, tocan al aragonés. Después, pues, de 9 a 10, escondemos a Tierra, programa que ya inició el año pasado, y que va a tratar pues, esas esferras que miran de estricallar, pues, o medio natural, aquí eh, bueno, en pibos, pistas de esquí, y así, así, así. Y de 11 a 12, La Cañería, un programa que se fueba antes más aquí en esta emisora, que iliso de FES, que se fueba, como decían ellos, con los fondos reservados de ecologistas en acción y que torna de propia a esta emisión. De 12 a 1, Radio Chabolo, esta emisora que emite dentro Centro Social Ocupa de Quique Moore, las compañeras de esta emisora, bueno, que aquí un programeta, colaborarán con los atras en, en esta emisión. De 1 a 2, a hacer Música y Siren, un programa con música en directo, con entrevistas y lo que sigan en este. De 2 a media a las 3, Caldo de Cultivo, un especial en Aragones de programa que fan un colectivo farmacríticos aquí en esta emisora. Nos han avisado que tendrían a una faplan patrimonial de Aragones Chesok, de Siresa, que nos tratará por su tema de la sanidad rural. De la media talas 3, Dicadas 3, Rueda Libre, especial en Aragones de programa que fan un colectivo pedalea en esta emisora. ¡Salud en buen pedal! Y si nos también los compañeros de, de Radio Chabolo, pues de 3 a 4 tendremos a, los, a las compañeras de Radio La Granja, la emisora de Obico de Chusé, que también fuera aquí un programeta. De 4 a 5, de crecimiento Garbarie, programa que tratará la teoría y la práctica práctica sobre Odo de Crecimiento. Trató a Isatchen que se pregunta que lleisto y que cal. De 5 a 6, pues Progresif en Orella, programa que se fa como siempre en Aragonés, programa de esta emisora. Fijos de la Anguina e del programa también de esta emisora, que eh, repite, y fue un especial de punk aragonés de 6 a 7. De 7 ha vuelto la Corazón de King, otro, otro programa que el año pasado no podía emitir y este año fuera, pues, noticias a cañalazos como gozán al Yo he vuelto a, a Liedrera, pues la verdadera de Radio Topo en aragonés y que nos traerán, pues, a Sabelo contenidos teatro, música en directo, una entrevista entrevisteta en Che eh, Conte, perdón, Nombres de las carreras como se decían antes más en Aragonés, y así en Asasinas. Y ya está ahí rematando, pues de 9 a 10, Madre en Aragón. Un programa con dos historiadores que tratarán as esferras culturas en el patrimonio Aragonés. Esas cosas que nos faltan todo lo cuando vemos que los monumentos se espaldan los lugares abandonados y así en Asasinas. 9.10 a la media las de las 11 el programa ya, La Carataire, la caratadora Radio Tepo en Aragona. Es un programa que fanen de más de 10 años la chen Centro Social Anarquista de la Revolta Zaragoza. Lento despedida y en que remate la emisión, tenemos una fiesta. ¡Uyé! Yeah. Una fiesta a la sala Arrebato, hasta la magdalena. ¿Qué crees que esta noche estará el Dígit Guilla? <risa> <risa> Pusando música. Pusan para que me diga una mica eh, el cos esta noche para celebrar aquesta emisión de estren estrellas de este 1 de diciembre escucha Saleta Rilla y yo creo que que no hay algún llevado hasta esta hora entonces, ¿por qué no dices las vías de contacto como en podamos eh, hablar con nosotros en Radio Topo, porque tenemos un montón de historias tenemos teléfono, tenemos facebook así que... o sea sigui que dice las, oh Fernando, venga va foli foli Pues bueno, si queréis contactar aquí con nosotros, tened que tener su teléfono en U76, 29, 13, ya yo soy un día, y también pues a través Twitter, pues arroba Radio Topo, pues eh, siga atentos, siga atentos, siga de, de lo que pase. Si, sí, a ver si puedo, si puedo escribir una, alguna cosa al Twitter de Radio Topo, que yo soy nuevo en la show de Twitter, y también que eh, tenéis al Facebook tal Canta Mañanas, que lo pongo también a disposición <risa> de, de a toda la, de toda la chen, que quiero contactar nosotras, pero sobre todo, a mi me gusta que nos llaméis, así que recuerda el 976291398 creo que he creo que he dicho bien, madre mía como estoy, eh? el que el último que dicen en el día, al mundo. Bien, alguna cosa más o nos esperamos y vos una otra canción? A ver si voléis moverme una serie y no nos llaméis, aunque sigáis a decirnos buen día. Sí, sí. No se me ha ido aquí, no me ha ido a trabajar. Buen matí, chiquero. A les 8 i 20 del matí, exactament. O sigui, què? Voleu una altra canta? que hi ha d'abonés? Voleu, voleu, voleu. Voleu? Molt bé, doncs, escoltem una miqueta en català, perquè ja que jo ho he de fer malament. Escuteu una mica de català, però de dit. Escolteu la música del Lax en Bustó, ja que gensat a mi em va agradar. El meu clip és una mica poperete. Però a mi m'agrada. L'heu he, escoltat, aquesta caçó? No? Doncs gensat sempre amb la música de ràdio Topo, ja ho saps... Vinga, va, no s'ho veu mirant. Fem-me el cafè o què? Vinga, i us de la música dels Blacks Ambusha. Després ve, s'expia a la missió de l'Agonès. Radio Toco, s'entra a la bot de la subbot. Cal-se a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs. Però amb els vils d'esquerres que tornen a començar. I a força d'ha molt de caure i de tornar-te és que les coses no canvien La següents que eres avanç No sé estar ja 5 o es que os he mirado que esta música relax and boosto y aquest gensat. La Mica Poppy para vosaltres, no? Sí, viniu sí, por Sí, verdad? <laughs> más no. más que melico. Por eso <laughs> en pues siempre digo que buenas joyas, sigues. Muy bien, entonces como eso os podrà verás una, una Mica Poppy la música de Alt Perris Pasco que ha aportat un uns un, de los que trae. <ríe> ya veam, eh Pasco, digalía a la feña, qué ting aquí els ha metit. Vale, Fiquet, et eh, eh, una canta de Monaguillos sin fronteras, eh la cantalle a verdadera revolución no estará pasteurizada. Eh bueno, Monaguillos sin fronteras, y una colla de hardcore y està gantalledo su disco compartido con Neverwood, el grantimo de la aldea global. Eh, editado por Getazo, 3XXX Bueno, 3X, 6 sí. <risa> Y Monatone en 2001 En 2001 Muy bien, ¿los la... habéis escuchado vosotros, los sí, sí, sí. monaguillos sin fronteras? Ay, hay una cosa que siempre me ha hecho muchos mogolles. Sí? Todas veces ha sido que iban a tornar a Tañer y tal, pero a la fin nunca han puesto un manquesto, no sé. Y que ganaron el primer certamen del Jalada Rock. ¡Oh! <risa> yo les no he escuchado, mai, pero tienen un nombre potent. Monaguillos sí. sin fronteras. Y además, editad tarjetazo. Eso me ha quedado muy claro. ¿eh? ¿Qué nombre, chiquita, es ello? Pues muy bien, pues fiquemos monaguillos sin fronteras, sin fronteras. Mira, mira cómo se ha पुgo bien. Y es para este nivel, la visita de Ana de feliz Pasco, para que hoy sí que te lo has portado, ¿eh? Ah, sí, de verdad. so que todo lo que ustedes pueden desear es más M -m -m -m -m música música música what you want is more music la muller que conoxe volteando de encima sí, sí, sí, sí. el suyo fia tiempo que va a plegar vende suyo país es veigo todos dios per a Siempre has vengo a marchar en dos centros comercial rechirando unas portas de basura. La chanda alrededor huella como recuyen cartos a chitas en chuntas peristar. La somanto nos os quiso cha se dite sa la lirina verde stella che tu non ci hai su bai lai morpera su y amoriosamente se felice quando che vento me darregui uo campe como siempre la música de los mayacan, me gusta esta coña, ¿eh?, de mayacan muy bien, eh, tenemos una poco de estrés aquí al el estudio ¿por qué?, porque pascos Vispasco ha portado la receta vegana del día pero no la tenemos traducida, pero... I mientras tradu y mientras la traduimos y hacemos el café yo creo que podemos escuchar un otro pepinazo ya que me habéis fijado que el anterior, los Gensatresac San Busto es una mica popete os voy a poner una otra del que escucharemos esta noche a la sala de Rebato, a partir de las 11 de la nit Perta de la Estrella de la a la sala Arrebato, para la pata, os podes pasar para allá a feulas cervezas y lo que vos de los pozales, ¿no? <ríe> Carrera para Fox, buco de Magdalena, entonces esperamos a todos y todas. Mole. ¿Vos escuchaste la música del Nuevo Catecismo Católico? No es de la Agulhes, ayo. Pero bueno. Dame ¿no? sí, sí, no Nuevo Catecismo Católico. mezclando los problemas con el alcohol, suena Orwell y yo voy una de, un de estos carajillos a ver si se me pone la lengua ya para hablar en catalán Això si sí us ha agradat, eh? Sí, sí, sí. Ah, sí, ja, sí. ja, mira els que sois. <ríe> Molt bé, nois són les 9, eh, les 8 i 38 al matí, que no me'n no recordo a mi l'hora. tenim moltes coses al programa, però se'n fa fent tard, eh, xiquets? Llavors, jo crec que hem de començar, però ja. En aquesta visió d'aragoners, l'altra passada va fer un curs d'aragoners, aquí amb mi, que jo soc un total, i per aquesta missió en algunes les he evitat els companys. Escolta, podem fer refrans? a Gules, porque yo no sé ninguno. ¿Tú, Caris Pascot, sabes algún refrán? No, en Aragones, no. no pues, pues, pues, ah, hoy, a, ya que tenemos el Carlos Joukic, como profesor de Aragones, que está aquí traduindo -la, la receta vegana, podríamos hacer una mica de refrán, que qué es esa etarrubia? Sí, sí, porque mejor hacer refrán que no el año pasado, que te hacemos un curso y tú nomás, nomás que le vas a decir, ¿cómo, cómo demandar en los vas? cómo le vas? Exacto. <laughs> Eso es Eso es que que más, yo creo que le pican a dar a cualquiera a quien le en Aragones? ¿Ligar en Eh? <risa> y lo puso muy mal Muy bien, entonces decimos que nos has llevado a Uy, ¿Qué tienes por aquí? Pues a tenemos eh? los refranes Aquí Carlos, mi maestro de Gones se, se ha un libro y el Yo aquí tengo conocimiento, he visto Bueno, barbaridad Pues muy bien, ¿vienes a uno? Bueno, pues en tiempos de crisis y todo esto, que lo económico y lo tan importante, pues aquí en la fraseología de está también hemos trovado un refrán que viene muy todo a tema, que dice Quien no cabida cuan tiene, no come cuan quiere, o sea, quien no ahorra, quien no guarda dinés cuando tiene, pues entonces no puede minchar Muy bien, ¿tú lo vas a decir? Quien no cabida cuan tiene, no come cuan quiere Muy bien vuelve, el vuelo me envuelve, una otra, a ver a... pues una otra también con Kavibar, cuando verbo bueno, esto de, de Alzardines hay Kavibador y Fillo Kavibador, los falta cuchara, uno tiene un tenedor <risa> y pues, para que creen que no nada si, sí, si, sí, yo tengo Belus más y por ejemplo, los he dado una mica clasificados, pues en el France que trata de, de Moraxe que como bueno, ya tenemos a Eduardo Volumo eh, que fue a Dorach en Aragón Televisión, pues muchas veces goza de, de meteris también a Refranse. Uno muy común es el de le en renglera, y plebe, y fasol sol, y fa sequera. Muy bien, así... Puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. en renglera. Sí, plebe, y fa sol, y fa sequera. <risa> <risa> Dimposso <en> sí. <risa> ¿no otro que dice, cuan plebe, y fa sol, o tiempo de cara gol. Esto de reframes se sacado una cuenta de todo que se disparó las palabras palabricas y que vas a identificar pues reframes, mazadas, expresiones en aragonés que es muy muy interesante. Mazadas. Mazadas, ¿Mazadas? charrazos, dichos a de modo de. Bueno, mira, alguna me que sí, ¿no? ¿estoy, estoy muy callado. Yo también entiendo de uno. Hay, eh, en puesta fiesta, invita al monte, con mallorache o en sache. Esto sería el tuvaisos pues, pues, estará a las a las duras y las maduras, o eh, castellano. Muy bien, y ya también de chistadín, este cada puchero tiene la suya cobertera, la que no de la que no de hierro, de madera. Eh. Sería el pues como que cada uno tiene la suya milla naranja o alguna cosa así no. Uh. Y también uno que es más frío que una noi fosca. <risa> A, aquí no nada, de imaginas que eran fosca, muy no muy no fosca. Pen, también también mira muchos que charlan de tema de, de, de la birella. Por ejemplo, uno que todos con el cherez, "Fambre que espera fartalla", no hay hambre. No. No, no, no sabía. Es pues que si tienes hambre pero no tienes cualquier cosa para ta, tan char, pues no es una ya yo cuando pasas hambre y no tienes con que con qué, ¿sabes? Uh vuelve, sí, yo también tengo aquí nuestro Eh, dedicado a lo que hemos feito hoy, que es el tal puerto y tal molín, para el maitín sería aquí en Madrúa, pues te os ayudo doctor castellano yo, yo antes os he dicho que me recordaba yo en catalán que es al de matí y la madre que el va a parir <risa> <risa> no me va a agradar re hasta <risa> que el a hora, no agradar re, no oi, oh, menos un dissabte, oi oh, chiquet muy bien, ¿tenéis alguna otra? sí, pues por aquí también una, una expresión que, que he probado que yo me tengo mucho pincho también que yo con la coda preta que sería el equivalente en Aragones a lo castellano de, con los huevos mmm, de corbata. <risa> con la cola preta. Con la cola preta. Con la cola preta. Uuuh. Y también uno pues más, más con moralina, ¿no? Que dice, fe bien y no fallas mal, que otro sermón no te cal Y más, pues también veáis ¿no? a crítica a la iglesia y a los suyos sermóns. Mm. Esto es un mito más fácil. No, no, son muy interesantes, ¿eh? Ten, ten, ¿Tenés? Tengo oh, no, una mica de tu y Conoces a Marcelo, pues felo. También típico refrán. Conoces a Marcelo por felo. Y ahora no el de... ¿Qué más quiero que a es que se va a dar gol. Mira Fernando, una otra. Eh, yo tengo frío de gato, cazar ratón. Sería de tal palo tal astillo. mira que tengo el fielo, eh. Y piensa Flaure que todos son los suelos aire. Molt bé, a veure, ja ho ja farem tots? Ja està? Hasta aquí? Sí, tenim un llibre, volem estar... Jo, jo és per no parlar jo. Jo si volem poso, poso més música per acabar de... de traduir la receta vegana del Pernis Pasco que tindrem després i després per acabar el programa d'avui tindrem... Versión Aragonesa. Oh. Molt bé, després tindrem d'acabar. De Però què veieu, un, un altre canta o okay? què? Què diuen vosaltres? Sí, una una altra, sí. Vinga, va, doncs escoltem, escoltem, un dels grups, un dels grups que va vindre al Canta Patins, que gràcies a Pervis Pasco, que són els teus amics de l'última i pa casa, te'n recordes, no, Pervis? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, borrachos, sí, senyor, l'última i pa casa, d'aquest torre cervecero, eficientament us aquesta nit a la festa de l'arrabato, us torno dia dir, a l'arrabato, aquesta nit, a partir de les 11, a la festa d'estrela, estrela, no tu perdis. i l'última ¿Una otra Una otra receta, <risa> una otra receta Oye, Es que nos pilla, nos pilla el toro que se dice ¿A ¿no? es una receta? Mútele, mútele ¿Tengo casi? Oh, Es que Estel, un estrés Tenía tan de batir Radio Topo Porque no tenía ni reba No se han de batir al tanto No se han de batir al tanto No <risa> <risa> Y más en cada de semana, ya el yonki que está aquí eh, le, le subfum de las orejas <laughs> Porque está entrando a toda pastilla la receta vegana de Ferris Pascos Que ahí va mandar, pero el meu móvil no va ser, eh, no va ser capaz de abrirlo Y por eso tenemos el yonki asti, currando no, peor <laughs> Es que no me sale en, en catalán <laughs> Pero se, se, ha tornado, eh, se ha cambiado ahora, un de nuestros colaboradores acaba de la mesa Dices bon día, hola, buenos días, buen día a todos y <laughs> ¿Has terminado preparado? No sí, me he en casa, no tengo todo prestado. ¿Sí? ¿Qué carabajor? No, para, <risa> que... para la versión abonesa, ¿te has preparado? Y yo, no sé, tú me dirás, ¿sabes? ¡Uuuu! te dices, creo que te la saeta rubia, si no recuerdo mal, tú dices lo eh. la versión abonesa. Eh... ¿Parecuno? No, yo no lo tengo. No, yo no lo tengo. ¿Vale a tener Junk y Tot? Sí, sí. Oh, ¡Madre ¡Bueno! ¡Deja no, no, eh! ¡Ja, ay ¡Masa de Mati, masa de Mati! Muy son las Noi Men Squad del Mati Y ahora os te explico unas, alguna cosa vía, alguna, vía vía es vía es vía vía para que alguna vez tío. Vía recetas, ¿no? Yeah, vuelve, si le hubo ¿no? una receta, si... Bueno, yo te voy a comentar una que tengo yo parada, que Antimax se trae... a meter la sintonía? Ah, sí, vuelve, ahora te la explico. Ah, sí, no es pues, Ay, no, no, no, no, muertos. Vuelve, vuelve, ahora el, ahora el busco, pero... <ríe> dale, dale. Mucho, <ríe> <ríe> dale. Ahora Ahora te lo he Así continuamos, continuamos con ¿no? la receta boys. <risa> bueno, pues mira, eh, yo traigo para almorzanos unas micolas, unas croquetas, que las he feito de espinais, de rube de cabra y de y de crema de cabrales. Ah, bueno, de que eso de quesico bien pincho, bien bueno, ¿eh? Vamos a hacer muy de fácil, de una como hacer cualquier croqueta, el truco es eh, más que más bien la, la bechamel que yo lo he dedicado ahí era. yo lo fui eh, fome un sofrito de, de brunos de cebollas ¿eh? con aceite con la margarina pues si sois es becheta grande puedes chitar margarina en gordas de mantequilla si eh, son veganos, eso ya no plego, eh A bechitariano sí, pero a veganos ya no, no sé cómo... Sí, que, con aceite... Con aceite eh, mira, bueno. lo único la ley, ¿no? Que podías meter ley de almendras o lo que estás, sí, ¿no? de avena, de, de robo... Lo que calga Ya sabe lo leís, eh, en zagerías, ya sabe lo leís Y después mercar y suene muy buen trobar Pero lo único sería sí, que yo con mucho sucre No sería de... bueno Bueno, bueno. a vegadas le chitas manita de, de suco de limón Para sacarle el sabor Ah, bueno Y pues eso se fue a frito, con la cebollica, con aceite y si quieres pues en de aceite la mantequilla la margarina, como querad, eh, y pues le chitad pues eh, Yo he fet la bechamel con la, con la farina, eh, lo chitar, pues, con la ley, para que se caiga la bechamel, con se frito la cebolla, y yo le chito, eh, os espináis y os rulo de cabra, que en este caso lo tened rayao, para que se esfese un poco, oh, a mí me agrada el de cabra, no te y bien, pues, yo tened una crémica de cabra, es que me han traído en mis padres, y en aquí les saludo, que nos irán sentindo, ¿eh? Saludadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad <risa> <risa> <tarde>. <risa> pues le chite un par de cucharaditas porque te invitas a se fa la pasteta la avisas un frescar un poque la ficas de puesta a la fresquera y a lo día de ya venien, fas las Nicolás, las croqueticas las agafas cron, con nueve huevos si claro si yo vegano pico pues fernos monomas con la farina y o pan y los metes a freír y pues las tastarés a ver que te os parecen Oh, muy bien, y las tastarés nosotras también? Claro, son a ti, son a ti Esto es una buena emisión, chicos que han portado magaleras y todo ya además croquetas y carajillo de amarillo también ¡Oh, carajillo de amarillo! Muy bien, y creo que que mientras... mientras... fe... fe... fe... feyam totasheu al notar un pa' ya a traduir la receta anabulesca purdad Permis Pasco y que la deletji ¿Permis Pasco la de él? si, si ole tus cojones capao <risa> poli poli calle poli calle Permis claro que sí <risa> acelgas arabasca eehh ingredientes un manillo de acelgas cuatro trunfas chicotas tres dientes daño Eh, tempura, eh farina, aceite y sal. Eh, metemos agua con mucha sal encima, Buah, la letra <risa> <risa> Eh, tenemos agua con mucha sal encima, ¿Eh? En una en, ¿no? en, una, en una cazuela gran y hacer bullis bulli, la gazuela. Pelaras astrumfas, tú tu, astrumfas y tayarlas en trozos grandes. De separar las pencas, son lo blanco de las acelgas la resta a las acelgas y si son muy largas, tallarlas por la mitad eh, cocer las trunfas 10 minutos a fuego suave a, adiv a adivir y a las pencas y fer 10 minutos 10 minutos más eh, cal para dar cuenta de que en fresco la acelga ocupa muy por lo que la olla aún un cocinemos todo esto ha de estar pero gran los eh, no, coyer alzan están ¿Eh? alzando, alzando alzando dos y tres escorrer alzando dos y tres cucharadas de líquido aunque le hemos cueto lo paramos a temporada en un bol cal cal parachar cal barrachar lo que viene en a caixa con na agua en a caixa te explican como parar un plato Fundo con farinal y a otro pla y otro plan cuatro pla y a otro plano con papel de cocina Eh, Tanimientres, fer ca calentar en una sartaina aceite de chirasol con o fuego a ton meter. A de averie, probo aceite, como tacurri ta las pencas. y ya las pencas que damos cueto y pasarlas por la farina y limpues por la tempura que ya hemos presto y... ¿Y? <risa> <risa> <risa> y chetarlas en el aceite cuando siga bien rusiento. A poco vais a ir la, la aceite del poco y dorar Y dorar las pencas por los dos costados En que en quitarlas, meterlas en el plato con el papel de cocina para que pille bien el aceite Y luego no, Fer... ¿En ¿Eh? qué? Ferfragir Ferfragir los dientes tallo... Está... Eso Para freír las dientes de ajo tallados en trozos grandes en una sartaina con, con, con un buen chorro Con un buen chorro de aceite de oliva a fuego suave, para dando cuenta que no se cremen. A dividir yeah, y a asuelas la cebada y las trufas para darles un freír corto de vel par de minutos, añadiendo el agua aunque los hemos cueto. Corregir de sal y servir. ¿eh? <risa> no, no. No ve, señor Pernis Pasco. ¿Qué verdad, qué verdad. T'ha sortit millor a ti, de giro a Ngaroglès, que a mi parla en català, o sigui, estàs mole, mole. He tingut una receta de tres patxinas eh? I sobretot, molt regal. Al Yonki, per traduir-lo, esti, al moment, ho podeu veure després, gravat, perquè ho estem gravant en una càmera, i suposo que ha ficat-me a la pàgina de Radio Topo, o a la defensa d'ella suposo que també. A Radio Topo. A Radio Topo. I Radio Topo també. El vídeo de tot el que està passant, esti, aquesta hora del sonor rebel. Bueno, aquí darrere. Molt bé, 5 minuts ens de les 9 del matí. Yo creo que podríamos usar una canción porque solo llevamos 40 minutos de programa y ¿qué os si la presión aragonesa? Estoy preparado para interpretar Sí, la ola Pues bueno, que hay que sabe que quiere que sí, la ola Entonces, vamos a poner este minuto el otro día le recomendamos a la saleta rubia y tú me dijiste que lo vas a ver Sí, yo versión infensores No sé, tú me dices que te hagan más voy la otra Sí, sí, sí, la infensora a mí me ha gustado y me muy furo pues <laughs> escuchemos Day, un videoclip que se salta muy buenísimo y después tendremos la versión fabla nois un año mm. sí. que de hacer de, de noia, ¿eh, chiquet ¡Suscríbete! Sí, sí, ¿eh? ¿eh? <laughs> <laughs> i que des arribem a les nou del Mighty i inevitablement el solo rebel s'ha acabat però hi ha una cosa que em, em fa molt de mal la versió aragonesa que jo hauria preparat que havia mandat a Aquest, aquests companys per internet i resulta que el internet de Radio Toco s'ha penjat ara mateix Regalà -re -re -re mas la puta <tut> Com sempre el programa més programes sí, i formatius ara no ha fet res Se comenta que torna a fosura Torna a fosura eh? què fem? Yo creo que podríamos, no sé, aixecar, hacer el café, mientras torna el internet, ponle un par de cançons y volvemos, de que nos parece que aquí, que después me he de convidar a esborrar, para haberlo secado, respira papillas, y unas cosas de picas, ponle un par de cantas o nada, y después ponle un par de canciones, porque yo de aquí no me he de ir sin hacer. Incluso nosotros a la mañana nos ponemos a la torre y nos vamos a aportar hasta un minuto. ¡Sanque! ¡Sanque! Sí. Muy bien, Ahí vamos a una música de la perdición, en ¿eh? esta canta, una maqueta queda punk, que le dediquemos al nuestro compañero Dius, la viga almendra de la radio que nos ha tocado y el propio Kiko está hablando eso que se pensa el que es catalán pero no es ni catalán ni nada. Doncs i sí, moltes gràcies viure sempre per estar a l'altre costat de la ràdio i a tots aquests heu estat a l'altra banda de la ràdio. Moltes gràcies per haver-me tirat amb nosaltres. Després tornem a la versió fabla, no sé a Però els connectis de la ràdio toco. Ja ho saps, avui tot el dia emissió d'estrella, estrella en aragonès, català i altres llengües lliures. No t'ho perdis. D'un d'avans, anem. Perdis, Pasco. Digues adeu. Eh? Digues adéu. Adéu. Adeu. Adeu. La música de la perdició, amb, amb la seva música, la, estrenem nova hora aquí a, a Radio Topo, 9 i 3 minuts al matí. I estàvem d'anar-nos, però internet de Radio Topo ha tornat molt bé, l'internet de Radio Topo. I per això, avui sí que tenem per això, ara d'agulès. Per què? Perquè els nois de fer l'Orella, com, com molts ja sabeu, fan una cançó sempre, prohibida ara d'agulès, però a mi va acudir. Però i si fèiem rexofable, per però de les pel·lícules, xiquets? Per això, no Per això, us he portat uns quants finals o frases impulsades de pel·lícules perquè vosaltres les diguem. D'avons, a mi se m'agonia. Com seria, exemple, el discurs de l'Ullanguales, us en recordeu? Que gran l'Ullanguales! Com va a tots aquells es Per què no ho fem, n'anagonés? Eh nois? Total, clar. Lle? Llega, va, Yo voy balas, no puedo estar, yo meto a eso. Otro poderoso me dice que será una gran baralla, arroclado a los más distinguidos. Y a vuestras prisiones. Por presentaros no campo de baralla, te doyas gracias. Y yo nuestro ejército, taonito y achellunatos. Yo machellullo de Banda Aragón, y si yo vuestro ejército, ¿por qué yo fui lindo? Nos hemos venido a el... matar a los angleses, son paseos, <risas> fillos de Aragón, soy William Wallace, mentira, mentira. William o sea, mide más de, más de 2 metros, metros. <risas> sí, eso dicen, y eso dice me mata hombres a cientos, y si estás aquí, acotolaría a esos angleses, fendo fuego por los huellos y también rayo por el boforón, yo soy William Wallace, y seguí viviendo a todo un ejército de paisanos míos aquí. Concarándose contra la tiranía Soz veníos a luitar como hombres libres Y hombres libres en Soz ¿Qué ferías y libertad? ¿Luitared? No, no fuñiremos y, y viviremos Luitad y tan murmurad Fullid y vivirez un tiempo a lo menos Y el morir en el leito vuestro Dentro de muchas añadas No seréis disposaos a cambiar todos los días Dende hue di caladez por una oportunidad, no más una oportunidad de tornar-te aquí a matar a los vuestros enemigos tan menos saquen a vida pero nunca no los furtaran a libertad <fla> <susser出品><susser出品> <susurra> Molt bé, fico, i aplausos i tot eh? Molt bé, molt bé, així seria la versió William Wallace eh? aquest discurs que va sueltar, que, que bonito, eh? m'ha encantat Però encara tenim uns altres, perquè hi ha ja muchas películas, yo soy muy peliculero <ríe> y porque no tenemos para todos el público por ejemplo, ejemplo oye como estoy buena mañana por ejemplo, ¿cómo sería? Toy Story, Aragones, ¿se en recuerdeu? Black Gear, Buddy ¿no? ¿no se en recuerdeu? ¿dónde sí, sí. va? ¿cómo sería Toy Story? Sí, sí. no, sí. ¡Ay! Está ya a parte que esclatamos ¡No pasó ¡Ey, buj, y es volando! Esto no hay que volar, que callar con estilo. ¡Ja, jaja ¡Dica al infinito y di ya! Oh, claro que sí, ¡dica al infinito y di ya! Eh? Hasta infinito y más allá, madre mía. Es la frase más grande del Bus Lightyear. Like, Rebusco una etiqueta, ¿ves? Eh, está aquí. llena de aquest, míticas, ¿eh? Yo, yo me he un far de riura mientras, mientras escribía. Al final, de Casablanca, son retos de hoy, al final de Casablanca... ¡Qué, qué bueno! ¡Hafri ¿eh? No, no sé si estoy... Hay oh. <risa> que remarcar que estoy muy bueno en lo de... que tenemos aquí escrito... Gacho, Gachi... Yet, yet yeah. no. <risa> no, no. Se <risa> es que... Lo, me han recurrado al Hafri pero me han recurrado al nombre de la noya. Y ahora va a decir... Gacho y Gachi, y eso queda mucho. <risa> no, yo quiero estar o guardia. Pues lo Gacho. <risa> vuelve aquí para la gachi como siempre dicen que hay un no cal la cambie a más que habéis gachi venga la folia y galle si no le importa, mete a usted los nombres, así no se más oficial piensa usted en todo, eh los nombres son Víctor y Lisa laslow pero ¿por qué el nombre mío Rick? porque te vas en ese avión ¿por qué tú no vas a venir? yo no estaba aquí, di cabiller que el avión ha despegado no, Rick, A mí le que... A mí le decimos muchas cosas. Dices que yo he de pensar por los dos, y yo lo que he feito. Y sé que has de pullarte a con Víctor, que yo aquí perteneces. Pero Rick, escúntame. tú. ¿Tú has llegado lo que te esperas si te quedas aquí? Los dos remataríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis? Yo pienso que Strasser insistiría en eso. ¿Dices eso? Te que me que marche. Lo digo porque yo es cierto. Y es cierto que también perteneces a Víctor es parte de su ahora, de su vida, si se ha y no con él, penarás, también ahora, también no ven en pero le toda la vida. ¿El amor nuestro no importa? Siempre tendremos París, no lo tenéramos, lo damos que ha que aquí viniste a Casablanca, pero luego recuperaremos a Noé. Dice que nunca no te dejaría. Y nunca no me dejarás, yo también tengo a mi afainata a hacer, y no puedes seguirme tan que voy. En lo que he de no puedes fe en mi party. Yo no valgo el baile, pero yo fácil comprender que problema es problemas que tres chicos ser no cuentan mica en este mundo barrenado. Buen día, lo comprenderás. Oh. <risa> vale, va. casa blanca, ahí no la ¿eh? ¿Cómo, cómo se lo quedan? ¿Buen? Y todavía tenemos otra que creo que ya es el final ¿Y si hay la Rocco y Freddy que no nos den 10? Esta es... Las Lolitas se desmadran No, Aquí esta es... Con faldas ya lo loco ¿Se os recuerda? Del Jack Lemo y el Walter Matau Fenton con faldas ya lo loco No me lo pero digo que son los mismos personajes que antes No, gachi, gachi No, no, no, no, para este Muy bien, pues ya para terminar Fem el con faldas con sallas ya lo loco ¿Eh? Ya verán con queda edad, pero fue muy interpretando <risa> Diga, va. Ya pues, charré con Mai, ya era tan contenta que mismo ploró. que que le ves el suyo vestido de novia, ya de, enca de encaje blanco. Oh, no, Oswuz, no puedo casarme con el vestido de tu Mai. Hace, hace que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos esvíearlo. No cal, Oswuz, he estar sincera con tú. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, porque no es el rollo natural. No importa. Y fumo. Fumo mitismo. igual. Tengo un horrible pasado. Tengo un horrible pasado. De factores añadas, soy lindo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca me tener fillos. Me adoptaremos. No me comprendes, soy un hombre. Bueno, de mundo no hay de perfecto. ¡Bueno! A Fernando le vale cualquier cosa. No me fins aquí la versió fabla d'aquesta de d'Estal·la, moltes gràcies per fer això, dec noix, m'ha agradat moltíssim, quan vaig pensar, vaig dir, no sé si, si, aquella, si aquesta golla ho faran, però ja veig que, que us sou animat, i moltes gràcies, us fico una altra vegada, els gritos de aplausos. Para os outros, muitas graças que portam 1 hora do programa y aos vossos companheiros do próximo programa, que não no me não me recordo qual é, es, já vamos y... a chamar a protocolo, esprendemos a terra este, linda terra da Galega. Que beleza, não descobertas, há outro bom parque de águia nem a melhor estrada da Cumbre com sempre, una de les gràcies a tot aquest equip de Fendorella que m'han ficat en aquesta mullida. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tota la manera infernada la bonessa amb la ràdio amb la vergonya que em dona a mi, ja, fer-nos de normal la, al carrer. Doncs que a mi cima, si quede grabado, me, me, me va matar. Quan escoite, jo va ser tan I grabado en vídeo. Graado en vídeo. Uuuuuh. Molt bé, nois. Ara sí que anem on estic. A esmorzar una miqueta, eh. Y hacerlo carajo. Nos y dejamos al compañero Lorien las manos de la, nueva, de la radio más entregada de Zaragoza, ya lo nos no conectes y esta noche a las 11 de la nit de la Tresbordual, la sala fiesta de Estrela estrella no estoy perdido. Muy bien, vamos a ir un de los de la música arabonesa. Me encanta. A vez a vez va estar ahí, a la silla que va a estar aquí. Ahí va a ser. ¿Qué ha sido Jazz Magnetis? Renacimiento. Muchas ¿no? ¿no? gracias a todos por el que he usado a otra banda de la radio. Se, la Se me porque está farde para la fregatina o malamente. Un abrazo a cos. ¡Adiós! la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara, soy la para que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí, soñaba que volvía a respirar bien, y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta, como yo me la tomaba No es tazón, no es tener, es ser Es amar, es crear, no es subir y tener Ey, si no olvides de mí, es no por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi, hoy es mi rena Ninguna droga joderá mi libertad No quiero dañar mi cuerpo Quiero fingir, quiero realidad Voy a decir la verdad en todo momento Un niegue que podía cambiar Nada cambia, si nada cambia El mayor amor le tengo a mi persona Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona No me gusta ser un infeliz Quiero respirar por la nariz Quiero el puro sentimiento sin alterar Quiero que el tiempo sea una línea vertical Quiero poner fin al motín de mi mente Y que mi alma vuelva a reinar el pide de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento Porque es mi vida lo que está en juego, nada no más importante ya que es lo único que tengo Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy No quiero que pueda empezar to <laughs>